Ahora bueno, volvimos, estamos en comunicación con Miguel Ángel Bugiano, economista Miguel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Yo arranqué con motivado? todo arriba y vos estás más, más calmo, así que por ahí tiene que ver con el, con el, con el, con el clima que estamos, que estamos viviendo. ¿Te, te parece? ¿Cómo, cómo, cómo evaluás eh, lo que pasó ayer con las Levax y esta, esta situación en general que estamos viviendo? ¿Y ¿Cómo sigue la cuestión con una tasa de 40% y el dólar a 25 en la Argentina? Le tiré todo de golpe. Bueno, mira, me parece que ayer el Central ganó una batalla importante, que oh, era una batalla de urgencia. Vamos a decir que eh, el tipo casi que le hicieron electroshock y sobrevivió. Claro. Estaba en una situación bastante compleja. Zafó. Me parece que zafó. No, no sé si es para festejar. Eh, a mí se me ocurre que probablemente el fin de semana haya habido... En, la, en las negociaciones con el Fondo Monetario. Eh, si el Fondo Monetario va a asistir a la Argentina con dólares, mi lectura es que le debe haber dicho, bueno, yo los voy a llevar con dólares, pero si ustedes tienen ese déficit de cuenta corriente, van a tener que mover el tipo de cambio para que por lo menos ataque el problema del déficit de cuenta corriente. Así que eh, creo que, que fue más o menos eh, coordinado o consentido y al final también estuvo bien orquestado, ¿no? Al final eso obviamente contribuyó a facilitar la renovación de las levas, porque cuando la gente mira si va a renovar o no las LEVAC, dice, bueno, ¿cuánto vale el dólar? Y después de la terrible trepada de dos pesos que pegó el día lunes, claro. bueno, ya está, está en 25, acabo de tener una depreciación del 8 y pico por ciento, y el central me termina pagando un 3% mensual, más o menos, déjame redondear, Y dice, bueno, sí, me juego quedarme 35 días en pesos, pero nada, tenés que empezar a hacer algunas cosas más de fondo ahora, porque obviamente eh, la REM, o sea, la expectativa de inflación para este año, ya no tengo ni idea de dónde esté, imagino que puede estar arriba del 25, no lo sé. Claro. Eh, hay que ver también cuántos pesos pudiste absorber, eh, no solo con las LEVAX, sino con los dólares que fuiste vendiendo, eso hay que tenerlo en cuenta, porque el central, no sé cuántas reservas perdió, o, o cambió, no sé si perdió es la palabra, cambió un montón de reservas por pesos, porque esa reserva también la tenía con, en contrapartida por Levax, así que hay que también tenerlo en cuenta, sí. Eh, y en ese sentido, a mí me parece que... Es, espero que el gobierno pueda tomar... El gobierno y la oposición, ¿no? Eh, ...conciencia de la fragilidad de todo y eh, se, se dé cuenta que el, el mercado se, se cansó de esperar, se agotó un poco el gradualismo. fíjate que una de las cosas que Dujovno hizo, si no me equivoco, ya hace dos viernes, en aquella conferencia de prensa... ...fue decir, bueno, el déficit fiscal, el primario, lo vamos a bajar de 3.2 a 2.7. Sí. En definitiva, lo que él, él dijo es, bueno, vamos a empezar a ajustar un poco más rápido... Después hay que ver cómo lo hacen, hay que ver los detalles. Sé que hay muchos que están criticando, diciendo, bueno, en realidad eh, no sé cuánto hay de truco contable en cómo me estás estimando esa reducción del, esa, esa reducción del gasto. Así que, bueno, hay, hay, hay que ver un poco más los detalles, la letra chica y cómo lo van a implementar, porque si no es, es una promesa en el aire, pero bueno, cómo se traduce... En, en los hechos, ¿no? Bueno, ese, ese, ese contexto, además, como yo te decía, nos deja, obviamente, el dólar a 25, la tasa de interés a 40, no es... Eh No es algo... El dólar quedó en 24 igual, ¿eh? El dólar quedó en 24. Quedó en 24, sí, tenés, no razón, tenés razón, pero bueno, se, sub, se supone por lo menos por lo hablemos, que... Hablemos de mayorista, porque con, con la volatilidad que hay, las puntas del minorista son, son tan abiertas. tienes razón, tienes razón, que, el mayorista es 24. ¿viste? Porque la gente se pone a hablar de la punta vendedora del minorista que con esta volatilidad está en cualquier lado, tiene un spread de más de un peso. Claro, claro. Y Bueno, en ese, no, en ese es contexto, que no vos creés que, que, es que ese es el nuevo... Eh, el nuevo techo, entre comillas, que le va a poner el gobierno, hay que ver directamente, ya no te digo que va a pasar dentro de un mes, sino que va a pasar hoy mismo cuando abran los mercados, se supone que, que con, esta, con esta renovación esta tasa, el dólar va a quedar ahí por lo menos por, por un mes, ¿Esto, ¿esto es así? Yo creo que sí, yo creo que no va a pasar de 25 por un mes eso es lo que me parece, hoy si me decís que creo que va a ser el dólar y si me tengo que jugar yo creo que va a caer un poco pero es irrelevante lo que yo pienso pero La verdad, me, me parece que vas a tener una recuperación de las acciones hoy, quizá un poco más fuerte y más contundente que lo de ayer. Pero en cuanto a los bonos, no perdemos de vista eh, lo que fue el disparador de todo esto. Y la tasa de interés. En Estados Unidos ayer te hizo un nuevo máximo. Claro. Ayer la tasa de 10 años llegó a 3,10. Cerró en 3,07. Y el dólar ayer se fortaleció en todo el mundo. De vuelta. El, el, los metales cayeron fuerte ayer. Así que, El, el driver principal, que fue la gota que derramó el vaso de Argentina y que le sacó, eh, sacó, vamos a decir, capital de la Argentina, también se fue de Turquía y también se fue de Rusia. Así que en países emergentes se está empezando a ir. Eh, y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, porque eso es la tendencia de, de lo que está pasando, y no, no dejó de pasar, sino que ayer... Lo que quedó a la vista es que esa tendencia persiste y es probable que se intensifique. Entonces, atención con eso, porque el, el problema no solo desaparece, el, el, no solo no desaparece, sino que ese problema se puede agravar. Con lo cual, todos los bonos del mundo, incluidos los argentinos, van a, estar sobre, van a tener presión en vendedora. ¿Por qué? Porque están subiendo las tasas en el mundo. Eso hay que entenderlo. El que piensa que comprar bonos de Argentina tiene que ver si Macri se vieron o no las cosas, o Duchovne o Caputo, se equivoca. Lo único que tiene que ver es cuál es la marea mundial en los bonos. La marea de los bonos es para abajo. Así que eh, eh, tienen viento en contra. Todos los tipos que tienen bonos tienen huracán en contra. Bueno, entonces sépanlo, entiéndanlo, después tomen sus decisiones. Bien, bueno, y, y, y volviendo más al, al tema al tema local, digamos, ahora se supone que viene una, eh, una bueno las recomendaciones, entre comillas, del, del Fondo Monetario cuando se llegue, cuando se llegue el arreglo. Eso, si bien no se saben los detalles todavía, obviamente que va a tener eh, un impacto o va a tener una solicitud de baja de déficit y demás, como siempre hace el, el, el fondo cada vez que, que, que presta dinero. Esta situación de dólar, ¿te parece que, que ayuda a a, a contener un poquito el déficit, a enfriar un poco la, la, la economía? Bueno, esta, esta situación del dólar lo que te contribuye es a bajar el déficit de cuenta corriente. Claro. Por eso te digo, yo creo que esto fue eh, un prerequisito no escrito el fondo, esa es mi lectura obviamente el fondo no va a salir a decir yo le pedí a Argentina que pusiera el dólar en 25, no lo va a decir jamás No, al contrario, dice Pero, que no habla de cuestiones de que tengan que ver con la. Con, con... bueno, está bien, y sí, todos nos chupamos el dedo <risa> obviamente, si le tiene que poner un paquete de dólares tan grande a Argentina, va a decir escuchame una cosa, antes hace algo para atacar el problema que tenés de, de cuenta corriente, que se está pidiendo plata por ese lado porque si no, yo tengo que poner dólares para tu sistema financiero para tus necesidades eh, crediticias y además para tu tema de cuenta corriente. Dice, no, el tema de cuenta corriente trata de arreglarlo vos, al menos ayúdame con un movimiento en el tipo de cambio. Y me parece que fue lo que hizo estos días bueno, yo te, ap te aprovecho más allá de este contexto más, más general que hicimos vos sos un especialista obviamente en, en, en finanzas, le hablas todo el tiempo por tus redes sociales o por carta financiera eh, a, a inversores más allá del, del análisis más, más general de cuestiones puntuales que tienen que ver con, con inversión, ¿Qué, qué, le, ¿qué le decís al tipo que tiene mucha incertidumbre ahora y que por ahí renovó, renovó un poco de, de, de Levax ahora y se pasó quizá en algo de lo que tenía Levax, hizo un mix y pasó un poco a dólar y se quedó un poco en Levax y tiene algún bono ¿Cómo, ¿Cómo ves el contexto, más allá de lo que decías recién del, del contexto global de, de, de bonos? ¿Qué le decimos a ese inversor que nos está... Eh, pequeño inversor que nos está escuchando del otro lado de la, de la radio? Que está súper difícil, que lo que tiene que hacer es estar de la manera más defensiva que se pueda. Si estarían bonos en dólares bien cortos, eh, bonos a dos años, tres años, súper defensivo, que se olvide de ganar tasas faraónicas y que, por favor que se borren de la cabeza la idea de que se van a comprar los bonos para mantenernos al final, y la idea de, no, bueno, pero yo no miro el precio porque yo quiero cobrar el cupón y esperar el último día. Eso es una pavada atómica y desde el punto de vista financiero es, es un error casi infantil. Entonces, hay que aprender a que los precios de los bonos, si, si el precio cae, la persona pierde ahora. No, pero yo no miro el precio, nada más quiero el cupón. Bueno, no, equivocado. Entonces, eh, me parece que Hay que estar defendido. Eh, hoy, hoy eh, compro Levax a 35 días, me parece que le va a dar una tasa buena, pero esto es muy día a día. Hoy compro bonos largos de Argentina, no me quedaría ninguno. Acciones de Argentina y capaz para el rebote, para una recuperación, pero después Argentina no es una emergente, eso va a ser negativo, porque me parece que eso ya están los precios. O sea. Está muy difícil, hay que, hay que estar volanteando todo el tiempo. No es que se pueda hacer un comentario y que se quede ahí pancho con alguna, con alguna idea financiera. En este momento, la recomendación más sencilla de todas es bonos en dólares de, de corto vencimiento de la Argentina a dos, tres años. Y me dicen, sí, bueno, pero eso no gana mucho. Sí, ya lo sé. Pero es momento de estar a la defensiva. Bueno, Miguel, te mando un saludo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hablamos con Miguel Ángel Bogiano, CEO de Carta Financiera. Vamos a escuchar un poquito de música, Mariano, y ya volvemos con más acá en Solo Negocios. No se vayan...